Bueno, Ernestina, vecina aquí del barrio Aceferino, eh, bueno, con eh, una, una visión que no es para nada buena. No, es que no se puede salir tampoco, porque uno pone ladrillitos para salir y vienen los autos y se los rompen y claro. estamos en la misma, igual. Claro. Y, así que La problemática de cloacas acá es un problema grande. Lo y que... hace tiempo, ¿no? Sí, hace años, uh -huh. no tiempo, años. Y aparte el, los perros. Dijeron que iban a venir a juntar los perros, tampoco vienen, no hacen nada, pero los impuestos hay que pagarlos continuamente, ¿eh? Claro. Sí, sí, eso no, no le perdona claro. A eso sí mandan un boleto y todo, pero para esto no. Uh -huh. Es una pudrición, es, todas aguas servidas son. Claro. Y adentro, cuando se llenan las cloacas de adentro, porque viene mi, so mi nieto y se mete adentro de los pozos y destapa él, pues sí, si no... Se rebalza todo para adentro. Para adentro. Ajá. y también, vinieron los otros días limpiaron adentro le digo, ¿y qué van a hacer la basura? ahora, mañana la venimos a sacar ahí está todavía la basura uh -huh. ¿y acá tiene basura también? ahí, ahí. todo el día Ajá. ¿eso está hace mucho? años que no sacan eso acá uno que por ahí con la escoba corre un poquito la basura y que corra el agua para allá, pero si no no se puede Le digo no sé para qué tanto barrido y limpieza pago uh -huh. ya, al, al, bueno ¿Barrido? mucho efecto no hay ¿No? o sea los impuestos sí pero después pero no demás, se... nada uh -huh. no es una vergüenza dice, me imagino que se le complica hasta para abrir la ventana acá porque lo tiene y aquí dice, todo cerrado ¿Claro? es impresionante y aparte que no te dejan tirar agua porque dice que el agua no hay que tirarla Le digo, no, yo mientras me cobran el agua, voy a tirar. Uh -huh. Porque le digo, si no me cobran el agua, no tiro. Pero yo voy a poner planta porque por lo menos un olor a, a planta puede salir. Pero si no, esto es un asco. Y no tan solo yo, todo ahí hay, hay más chiquitos y todos con la misma. Y, y se suelen enfermar los chiquitos acá, ¿no? Sí, acá los tenemos, tengo una nena discapacitada ven y... Corre más riesgo todavía. Más riesgo. Argentina con la junta de Sinala han tratado de hacer algo, han, sí, o, no. han, eh, levantamos firmas y todo, ¿eh? Pero dicen que no le dan bolilla, no los quieren recibir. Así que no sé a quien... Yo le decía, los otros días me decían, "¿Por qué no va al canal? A la televisión que vengan y Pero al pedo le civil. Si el... No van a dar bolilla, ¿por ¿qué voy a hacer? Ajá. Claro. Y esta la tienen a diario, aquí en la puerta de casa. Todos los días. Sí, no hay un día que no esté esto lleno de agua. Y a veces cuando uno tiene que salir apurada, tenemos que correr hasta la esquina, o si no ir allá, allá también está lleno. Claro, sí, sí. sí Todo sí. el barrio. Todo el barrio. Uh -huh. Es un asco. A Ernestina le agradecemos. No, gracias a ustedes <risa> por andar.